San Giuseppe de Calasanz fundó las escuelas pías para el enseñamiento de los niños. De pequeño era muy generoso, estudioso y responsable. Tenía mucha fe en Dios y siempre ayudaba a los demás, con lo que con 25 años se hizo sacerdote. Al principio trabajaba con un pequeño grupo de personas que se dedicaban a ayudar a los enfermos, y entonces es cuando Giuseppe quedó impactado por ver a tantos niños sin escuela y decidió empezar a construir la primera escuela pía.